pues un poco a explicaros cuál es el trabajo que realizamos en la asociación, ¿no? Y que duda cabe que con el intento un poco de intentar invitaros, contagiaros y hacer posible que vosotros también toméis parte y demás, ¿no? Eh, no sé, en síntesis me gustaría un poco que perdiéramos un poco la idea de que, pues lo primero, que los que fueron deportados no solo eran judíos, aunque seguramente era el grupo más importante, ¿no? Dentro de los deportados hay desde vascos, españoles, franceses, alemanes, rusos, polacos, rumanos, griegos, yo qué sé. Seguramente creo que hay en algún lado que hablaban algo así como de 52 nacionalidades el grupo de presos que habían cogido. O sea que os podéis imaginar que, que es cierto que primero empiezan con los alemanes que no eran adictos a los nazis, es con los que primero les empiezan a dar caña y luego pues según van aumentando el imperio, pues eh, con la invasión de tal y vamos, el resto de países, Francia y demás, pues van cogiendo a todos los que ellos entienden que no son de raza aria, es gracioso eso de la raza aria, ¿no? Porque parece ser que la raza aria es blanca, altos, fuertes, rubios, el prototipo de lo que era Adolf Hitler, no o sea, chiquitín, pequeñito, oscuro, pelo negro, <risa> pero bueno, así son las cosas. ¿no? Eh, a todo aquel que consideraban que era contrario, que no era de la raza aria, con un punto especial, con los que eran de raza judía, porque es cierto que a los de la raza judía les tienen como si fuera una especie de, pues no sé, de tiña particular, también habría que entender que los judíos manejaban dinero. Entonces, seguramente detrás de todo ese expolio de robarles, también existe la, la intención de robarles el dinero a los judíos. ¿no? Aparte de eso, pues a cualquier persona, pues yo que sé, hay desde homosexuales también, eh, no sé, izquier, eh, gente que era de izquierdas, eh, revolucionarios, republicanos… Hay de muchas clases, incluso a muchos no queda nada claro por qué les han detenido, sino que más bien les han pillado que no tenían papeles en una estación del tren o en una estación de autobuses, lo han metido en un vagón, eso sí es importante. El sistema que utilizan para mover a tantos miles de personas es el sistema ferroviario, todos van en trenes, creo que viene a ser como en los vagones, pone como ocho caballos No sé son 40 personas. La equivalencia la buscan por ahí. Y no sé, pues un poco yo creo que lo, a mí lo que me gustaría por lo menos sería pues eso, que vierais un poco el documental y luego entablamos un poco un diálogo con, con las cosas que vosotros y, y nosotros conozcamos. Creo que sería lo más práctico. no la ilusión es un grupo que surge en 1994, aproximadamente. Es la unión de varios grupos como CGT, LKN, Juventudes Libertarias, Grupo Antisida, Grupo del Parque, Individualidades Concretas. Aquí está el día de <tose> hoy en día. Vamos a baitare beste arlo baten, eh, la ilusión ibiltzen da baitare, ba memoria historika esatean arlo hortan baitare. Kenno ba, en Gipuzko mailan jendie, ba, el campo de concentración y remuta, y donde se acogió gente, y ahí, en versículo, se quita el debate, o hola Habíamos tenido la suerte de conocer a abuelos que habían pasado por campos de concentración, y nos explicaron cómo era aquella situación que nosotros no habíamos leído ni estudiado hasta ese momento en, en la escuela ni en la universidad, surgió en nosotros un deseo de conocer qué había pasado con una parte de aquellas personas que huyendo de la guerra civil pasan a Francia de cualquier forma y son tomados presos por los alemanes y llevados a campos de concentración. Gipuzko harra kanpo ere mota neondako ba, gutxi gorabera bera die iruro gehi batola. E, Gehiena konzentratzei donostin, donostin daude hogei, hogei otabat bat, irunen emezortzi eta gero ja beste dana die erritanz, ba sumaia, en, pf, en, lezo, nerrenteri, toki askotan. E, Orrun, claro, i danak kopuru hori dana zenbatuta 61 batola. de los nazis viene a ser eh, tomar personas que ellos consideran gracias a, a la información suministrada por serrano suñar cuñado de francisco franco vamonte vencedor de la guerra que eh, son personas apátridas es decir que suceda lo que suceda con sus personas nadie va a reclamar y nadie va a presentar problemas Los nazis lo que hacen es coger a las personas, los llevan a lugares concretos, lo que denominaríamos campos de concentración, esencialmente la mayoría al campo de Mauthausen, pero también a otros campos como Niugame, Dachau, Auschwitz o pues incluso a Buchenwald. Música bueno Les despojan de nombre y apellido Les dan un numerito que se tienen que aprender ellos a pronunciar y a oír en alemán Y un triángulo azul que representa su situación de apátridas Si hubieran sido políticos, como es algunos casos El triangulito sería de color rojo Si hubieran sido indeseables, asesinos o tal, sería de color negro Si hubieran sido judíos sería de color amarillo, así hasta color púrpura, el caso de los homosexuales o una gama bastante amplia de, de clasificación. Ellos hacen el proceso convirtiendo las personas prácticamente en cosas y nosotros hacemos el proceso inverso, partiendo de los datos que vamos recogiendo de los diversos archivos tanto civiles, como militares, como religiosos, y demás, y de la bibliografía, que también existe, libros de autobiografías y similares, recuperar los datos de aquellas personas, es decir, personas con nombre, apellido, que nacen un día concreto, en un lugar concreto, que un día determinado son llevados a un campo de concentración, y cuál es su situación cuando en el 45, de alguna manera, los campos de concentración son liberados. ¿Qué sucede? Esas personas son libres, o sea, salen vivas o, como sucede con el 80%, son muertas. que tenemos es lo que se denomina la vía polaca, que es eh, una serie de nombres y apellidos de españoles que han estado presos en el campo de Mauthausen y lo que para nosotros tiene como mucha importancia, que son un poco las entrevistas que hemos podido hacer algunas personas que nos dan una seguridad pública de vida, de gente que nos está hablando de, de su vida y de lo que le ha sucedido. Cambia, cambia. Todavía nos faltarían eh, los certificados que justifican que esa persona ha nacido tal día, eh, se ha casado tal día, ha muerto tal día, en caso de que, como hoy en día es la, la mayoría de los casos, está muerta, Es decir todo eso el estado lo recoge de alguna manera y nos parece que es más algo más argumentado cuando somos capaces de presentar no la opinión de una persona sino los certificados en papel escrito que justifican que eso es cierto ¿no? luego de ahí pasamos a las placas cambia el cabello Aietan eh bai, ziurtagiriak lortuta gero, ba bai, ba nola eremu hoietan eontzien bai jaioteko eh ziurtagiriak eta dena lortuta gero, hastegia prozeso bat, ba, ba, bueno, ba, plakak eta behaien historieta satu, ba plakak eta etendi behan izenakin, u jaiosaan Una vez que tenemos ya la información, decidimos que eso eh la información no salga solo para nosotros, para nuestro purito personal, sino que tenemos que darlo a conocer. Eh, tras una serie de, bueno, de debates y propuestas diversas sobre cuál pudiera ser la fórmula para hacerlo, descubrimos que a nivel europeo existe toda una corriente que por lo menos en Alemania, en Austria, en Francia, bastante extendida que consiste unas docetas al lado de la natal de la fue deportada. Plakan hartzen duna la hemen jaio izan hori, eh, izentzan deportatuak kanpo honetara eta ilsan o liberatua Tomamos eso como referencia y iniciamos el proceso de colocar una loseta delante de cada casa de cada deportado. se graba la placa. Esta placa se coloca luego dentro de un cajón de madera y se construye el cubo de hormigón. Una vez que está construido el cubo de hormigón, ya pasaríamos a la fase en la que estamos ahora, que sería la de limpieza y abrillantado. En el momento en que la gente se va a hacer una pausa, se va a hacer una pausa el momento en que la Una vez que ya tenemos un volumen suficiente de información como para, de alguna manera, poder plantearnos todo el Puzkoa, lo que se hace de alguna manera es hablar con alguna asociación cultural del lugar en el que se vaya a intentar colocar las placas, legara un acuerdo con ellos de presentación del proiekto talkoal? Normalien gehienak adostu etendie eta pol, proiekto politxe irudiitzako be, eta behin haiekin ekitaldie baita lot, lotuta en, daunien, udaletxeare nien udeletxeare joTa baitare en, proiektori erakusten. Normalien proiek jendi gustatezaako udaletxeko jediegeta gustatezaako be, Zer, askotan arrituta gelitzen die, nola ez jeben, e, bertako herriko jendie olako kanpo nazi erremotan egon da izena zaniken. <totipen> Etxeton, eta instituziotan da, oso prozeso makala eta motoela izaten da, berke, igual, jutezea gaur, zateizu behar, bai, bai, bai, bai politia da proiektue, eta erantzun goizu. Baina, erantzun hori batzutan alegatzea azu neiko askar, baina normalien oso denbora luze ematen du horrek. Normalmente, no suele haber un excesibo problema, hai que tener en cuenta que el trabajo se ha realizado previamente, que lo hemos re realizado nosotros como grupo de una forma altruista Y normalmente pues para el ayuntamiento no es ninguna ningún peso, ninguna carga, sino al contrario, es un motivo más de salir en la prensa por una causa reconocida generalmente como noble. También es cierto que hay un caso hasta ahora, el único caso que nos hemos encontrado, que es el caso Belezo, que el alcalde decide que no le parece bien que lo hagamos. Lerroga bezala ateganean. Las fuerzas antifascistas saluda a las fuerzas libertadores. Horrekin, zerazan aile. Demendikan aurrera, ba, saiatuko ziala beste gizarte bat, beste mundu bat, ala nola eraikitzen. Una cuestión es que al señor alcalde no le parezca bien que lo hagamos y otra, cose, otra cuestión es que por eso dejáramos de hacerlo. Udaletxe hortan eintzen, geure aboz, Bertaco el carte cultural batequín en San va al carrequín ensanal una de las labores es conseguir eh, de alguna forma la relación con los familiares en caso de que los haya que no siempre los hay porque hay personas que salen muy jóvenes y no vuelven entonces pues puede ser que haya familiares pero a veces es difícil y a veces incluso tampoco es posible contactar con ellos. Eh, askotan gertatzena baita ere elkarteekin da saietzea familiek eta opatzen. Egie da oso saiedala, askotan kostatezagula topatzi familiek, baina topatzen den de unionen oso oso un kirarre izeten die omenaliese. Baten, por Bilaonako kasuen en, alaba izen zan, oietako baten alaba, bi, bi kaso, bi plaka izen zien, eta oietako baten kasuma alaba izen zan. Eta alaba ez zuen behan atxia zautu, ze atxia alde ama ordun zaun, orduan eh, behin ez ezatu bere atxia. hortan, Tamalgarria, ba atxia kampu kampuen hil zan. Orduan behantzako izen zan, ba... Horroimen hori, behan atxei, hintzikon ba, omenaldi hori, beantzako kristona bali. Horroiko kasotan, ez dut, galutako denbora asko, eta etesun bidai asko, ez dut, frutu ikateatzen, kasortan ez dut, bueno, ez dut merezik, ozak, sea, bestiek, ez dut eh, pixatzen, baina horre bai, horre bai, horre bai, horre bai, edo ba guk bates bat lan hau eh hartu dugu eta gustoa eten naigian lan bada e, da bates bat jendiek gu ge, gaur egunean bizigana eta datorren jendintzako ikusteko e, ze gertasan ez daien berriro gertau eta naiz da gaur egunean ikuste dugu eh kaso auk emate nahi dielabaitare Baino bueno, testia uh, bat uh, utzi lurrien uh, elkailes ze gerta eta ez daiela ez dakela jendik eskubidi beste batei olako gauza ez? Eskerrik asko den hori, Plaka hauek danak ipintzen dien egunien lan hori bukauta gero azmudakeu e, bai e, plakan, bai dokumentalak eta bai e, lortutako e, dokumentazio guztie iruliburuska bat e, donostiko kasudienak, irungo kasudienak eta gero gipuzku beste herritanko kasuek Que queda mucho trabajo desde la retirada de nombres de personas que no defendieron la democracia, sino que lo que defendieron el fascismo. Y están todavía sin retirar de las, de las calles, de las plazas, de los pueblos personas que sin embargo sí que se opusieron al fascismo, como es el caso de todos estos deportados, porque si salieron de aquí no era porque estaban de acuerdo con Franco, sino a la inversa, porque no conmulgaban con ellos. Por pues resulta que a estas personas todavía no se les ha hecho el mínimo reconocimiento mínimo no sé, reconocimiento digno como personas. Si no hay un reconocimiento, difícilmente va a haber una reparación, difícilmente va a haber una no sé, una situación en la que eso no se pueda volver a repetir. Me parece que en ese sentido nos queda camino y es bueno que se haga. ezagun. Ba, Gitza bueno, como en las familias el miedo hacía que de esto no se hablara. Como mucho se hablaba del tío tal, sí, que se fue al extranjero. Claro, irse al extranjero es una cosa. Y decir que si no llegáis corriendo hubiera aparecido una cuneta es parte de la misma, pero que no se cuenta. Entonces, yo no o sé, sea, a mí sí me gustaría un poco que hablarais vosotros, porque si no yo me… y además, os recuerdo que antes de hablar tenéis que coger el micrófono porque si no… Bueno, sí, a mí, a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, yo ya tengo mis años también. A mí en un caso cercano no tengo. Hombre, me, a mi padre sí le llevaron a Francia cuando era pequeño, los niños estos de la guerra, y volvió. Pero sí es curioso que en cosas de recuperación de cadáveres, a mí siempre me ha llamado la atención que es ya la tercera generación. O sea, son los nietos, incluso bisnietos, los que se están ocupando. Esos que no tenían ni idea, como tú dices, y de repente les han venido, les ha llegado, no, que es familiar tuyo, que tienes, que vienes, que los restos, qué tal y entonces empiezan a moverse. Pero esa generación de posguerra es curiosa el, lo que dices tú, eh, que les metieron, o sea, qué miedo metieron en el cuerpo para que no se hablara ni siquiera en la intimidad de su casa, no transmitieran eso a su familia, ¿no? Sí me llama la atención eh, mucho. Y luego pues, lo, lo anterior, lo que hemos hablado de la memoria histórica, que me parece interesantísimo que haya pues, tal de esos agrupos como vosotros y como muchos más que hablen de estas de esas cosas ocultas, de a ver quién se quedó aquí, quiénes fueron los que defendieron las cosas, quién fueron los que murieron. Eh, esas cosas son preguntas a hacerse. ¿Por qué las instituciones ahora llevan por un determinado camino las cosas?, Eh, no sé, cómo lo que te preguntaba, cómo encaja esto ahora en esto de la memoria histórica en la recuperación. En la ley, el Jonan Fernández tiene intención de hacer algo ahí, lo sabe, lo conoce, que de, no sé. Bueno, he preguntado ya muchas cosas. No, más que nada porque me tengo que ir. Sí, no sé, un poco un poco en la línea de contestarte, pero más desde cuál es mi opinión, ¿no? Yo creo que el gobierno, como todo gobierno, se encarga de sus intereses y sus intereses no tienen nada que ver con los intereses que podemos tener nosotros y nosotras, ¿eh? para nada. Es decir, el señor Urcullo hasta estado ahora en Auschwitz ahí plantando un retoño que dice pues queda muy bien, has tenido un par de días de gloria, seguramente no solo en la prensa nacional, que será donde más, sino igual en, en la prensa internacional, pues en algún rincón de ahí de cualquier periódico ha salido pero eso no significa una preocupación real ni por lo que sucedió aquí, ni por qué sucedió, ni en todo caso supone lo que sería más importante, qué medios vamos a poner para que no vuelva a suceder, que creo que en el fondo sería pues un objetivo loable, ¿no? es decir, vamos a utilizar eh, no sé qué, vamos a poner unos medios de control para que esto no se, no se pueda volver a dar. De eso para nada. Eso no entra en sus preocupaciones, pero seguramente ni en las de Urcuyo ni en las de Aznar, ni tampoco en las de González, ni tampoco en las de tal. Es decir, a nivel estatal, hace un tiempo que decidieron que la Comisión de Memoria Histórica no tenía un duro. Claro, tener una comisión que no tiene un dinero para poder invertir, para poder pagar a unas personas que vayan a estudiar, a visitar, a escarbar el terreno, a tal… Es como decir que sí, pero diciendo no. Yo creo que aquí el gobierno vasco, dentro de lo que cabe, va mejor, pero supongo que también esencialmente un poco por la línea que has apuntado tú antes, ¿no? porque hay determinados grupos de personas que altruistamente creen que es necesario hacerlo y lo hacen. Y que también hay que decir la verdad, no es un trabajo tan desagradable. Tiene sus momentos también maravillosos. El caso que habéis visto anteriormente, que es en Villabona, una persona mayor, que una de las placas es de su padre. Esa persona, su madre estaba embarazada, su padre tiene que escapar, eh, le llevan al campo de concentración y muere o le matan, con lo cual no vuelve. Es decir, la hija nunca ha visto ni ha conocido a su padre. Tan es así que el día del homenaje ella no reconocía, decía, mira, sabéis más de mi padre que yo. Y yo creo que, vamos, y lo decía con un agradecimiento y con un reconocimiento que creo que solo ver la cara de felicidad de ella cuando está acariciando la placa y el, el mural de su padre, pues creo que eso merece la pena. ¿no? Que en un ayuntamiento como el de Hernani, una persona que era la sobrina de un deportado del caserío Larburu, que entre tiene guasa. 36 años sin hablarse en la familia. Como consecuencia de estas historias de la guerra, herencias y rollos morunos de estos, que siempre hay el bil metal por medio, llevaban 36 años sin hablarse. Como consecuencia del homenaje y un poco pues el trabajo de hablar con unos, con otros y tal, conseguimos que ese día del homenaje ella volviera al caserío y estuviera, vamos, alegre algo más ir al caserío, a su caserío, a ver el váter, porque tenía ganas de orinar. Como es mujer, es muy habilidosa. Es decir, igual un hombre lo hubiera dicho de otra manera, pero ella dice, no, que tengo ganas de orinar, y claro, lo que quiere es ver el caserío, ¿no? lo que ha sido su casa y durante 36 años no ha ido. ¿no? Pero para mí escucharle a esa palabra, a esa persona, en el salón de plenos de Hernani, que no había ido en su vida, y que se siente con capacidad de coger el micrófono y decir cuatro palabras de agradecimiento, pues me parece que eso es impagable. Que por lo menos ese día, esa señora ha sido tratada como una persona, aunque igual el resto de su vida pues haya sido machacada por todos los lados. ¿no? Quiero decir, no sé, que es un, un, una invitación a que toméis parte, no a que se puede hacer y que no es un trabajo ni tan desagradable. Claro que hay momentos chungos, porque vamos, ir a a los archivos eclesiásticos a pedir un papel, pues además de que te van a cobrar dinero, además de que te van a poner todas las pegas que puedan y te van a decir que tú no sé qué, como me cuestionaba a mí el de aquí, el de Guipúzcoa, que poco más o menos me decía como que no era católico, que era un poco así, que no sé qué, dices, bueno, pero si a ti no te he dicho yo qué opino, y además que lo primero, no tengo ninguna obligación, ni te interesaría, ¿no?, A fin de cuentas, esto es un archivo público pagado con dinero de todo el mundo, luego no es algo, aunque sea de tu propiedad, será de acceso a todo el mundo. ¿no? Yo cumplo las normas, más o menos como todo el mundo y tal. Es decir, yo voy, miro los papeles y en cuanto la monja se escapa, saco el móvil y hago fotos. Porque es que cada papel que pido me cobran tres euros. Sin embargo, si cojo con él la, esto, saco la foto, luego voy a casa, imprimo en la impresora y sale gratis. <risa> Vamos a entendernos que parece que no, pero también, claro, detrás hay una carga económica, ¿no? O yo qué sé, cuando vas a los archivos y te toca el funcionario típico de turno y te dice no aparece o no costa y no has adelantado nada. Y tienes que volver otro día para ver si tienes suerte, toca otro funcionario funcionaria que tenga buen día, se lo toma más en serio. Todo eso es pues una labor a trabajar. También hemos tenido la suerte este final de semana pasado, estamos siguiendo el caso de una chica que nace en Ollarzún, se llama María Josefa Sazberro y va a trabajar a la parte francesa, es decir, va a trabajar a Ascaen. Y resulta que tenemos un acta donde aparece que se casa con una persona, se divorcia, eh, tiene un, aparece como que tiene un hijo y en el año 63 aparece ya en el juzgado diciendo que se casó tal día con ese señor, pero que dijo que se llamaba María Susperregui y en realidad no era así. En realidad se llamaba María Josefa Sazberro. Claro, un caso de estos que es, como mínimo, pues bastante llamativo, no porque que se case con el nombre de otra persona, pues yo que sé, habrá algún motivo para ello, pero que luego después de un porrón de años vaya al juzgado y demuestre que ella es María Josefa Sazberro y le admitan y apunten la rectificación en el papel, es un poco extraño, ¿no? Pues este viernes pasado, casualidad, en esto de que andas no buscando personas y estas cosas, eh, teníamos relación con una persona que fue el vicealcalde de Ascain durante un montón de años. Fuimos con él a Sara, joder, qué maravilla, entrar a la María, al Ayuntamiento de Sara. Como íbamos con él, en cuanto él dijo, en automáticamente venga, oye, los libros de defunción, por favor, y los libros de defunción. Oye, que queremos ver estos papeles y claro, tú haces tu trabajo, ¿no? Decir, vas, pero no te ponen pegas porque, oye, que tienes que rellenar una hoja, ¿no? que más de un libro no te dejo, ¿no? que Bueno, hay momentos bonitos de esos, ¿no? Otros, pues es más a pelear, a buscar y a, a engañar al funcionario como se puede y en última instancia luego hacerlo saber, ¿no? Y un poco en esa línea quisiera aprovechar para invitaros que el próximo día 6 de mayo, que es sábado, colocamos una placa a un deportado en Vergara. O sea que si tenéis a bien, os apetece, queréis, ese día se hará el eso. Aparte de una exposición con eh, los campos de concentración y todo eso, una exposición de fotografías y más o menos la misma charla que aquí, que la daremos allí el día 4, Y no sé, venga, a ver, eh, yo qué sé, decir algo por ahí, que yo me canso con el micro este de aquí. Eh, justo eh, yo la vez de generaciones y generaciones y generaciones de alaveses, así que todo este tema de salir por frontera y tal casi no se veía. ¿no? Y, eh, el tema de miedo que comentabas así… Yo creo que en eh, victoria no era el miedo lo que te frenaba, era el, el hecho de saber que le podías dar pan a tu hijo y, y que por favor no se entere que yo he tenido que robar para conseguirlo. Y puntos ¿no? O sea Además, un protegerte y tener tu rato en almohadones y tal, que un auténtico pánico como tal. Porque luego, cuando se juntaban por la calle y cruzaban los azules, o sea, bueno, esa ha sido la hija de puta que avisó a no sé quién de tal... Y vamos, y ahí no se cortaban un pelo pero si no les pillas o borrachos o con el enemigo enfrente no te soltaban nada, ni, o sea, no te cuentan nada, ¿no? Entonces, no sé, bueno, me imagino que aquí por Gipúzcoa sería bastante bastante más diferente, pues, también más, más cercano, ¿no? Sí, <risa> mm. que sí, era más gris, ¿no? Sí, sí. html de se pregunt antes has comentado de cómo el, la idea de las placas y así vino a costa de ver que en otros en otras zonas de europa también se está haciendo parecido y tal y cual eh, seguís con algún tipo de comunicación con esto otra gente para cruzar datos para, para hacer piña no vamos básicamente Sí, yo diría que en principio el origen de las blancas habría que situarlo en un alemán que se llamaba, bueno, se llama Guntergratz, aunque está muy mayor, y la definición que le da es Stolperstein. Si miráis en internet Stolperstein o Stolpersteinas, en plural, aparece pues eso, hay varios vídeos sobre él. Él es un poco el padre de la idea y sobre todo la desarrolla en Alemania pero también es cierto que hay placas también en Francia y hay placas, es más, lo último que conozco es que partiendo de esa misma idea de las Stolperstein, en la zona, por definir de alguna forma, soviética o tal, están colocando placas a represaliados del estalinismo. La diferencia es que Stolperstein es un término alemán que viene a significar algo así equivalente como a, a tropezón, a resalto porque está pensado en esa idea de que la gente al ir andando por la calle se tropezara con las placas y se entretuviera a mirar qué datos aparecían, que en todas aparecen los mismos datos. En síntesis viene a ser aquí nació, fulano de tal, el día tal, eh, tal día fue deportado al campo de concentración cual y en la época de la liberación, es decir, en mayo del 45, pues, fue liberado o si había muerto previamente la fecha de la muerte en donde hubiera muerto no esos son un poco los datos básicos todas son de las mismas medidas 10 por 10 por 10 son cubos hechos en hormigón las placas embutidas en hormigón y eso es lo que se coloca es cierto que en la última versión esta que comentaba de los estalini, de los vamos eh, en contra de los estalinistas las colocan las placas las colocan en la pared pero el, ellos reconocen, el grupo ese reconoce que el punto de partida es el mismo, es el Stolperstein o, vamos, esa necesidad de hacer saber que esto ha sucedido y que aquí vivió fulanito de tal, que tal. En la zona de Berlín hay mogollón de placas porque hay que tener en cuenta que hay barrios donde eran esencialmente judíos y en el caso de los judíos es que llevaban a familias enteras. Entonces, lo que para nosotros es un poco así, una persona… Para ellos, pues muchas veces son padre-madre y dos hijos, o padre-madre, dos hijos y abuela, o abuelo, o lo que sea. Y ahí, pues claro, en vez de colocar una placa, hay cinco placas colocadas. Es mucho más llamativo. Pero todo esto existe, vamos, por toda Europa, y no sé, eso por un lado. Luego, respecto a lo que decías de las relaciones y tal, pues bueno, algunos hemos tenido la suerte de poder ir a Matause en dos años, Y mantenemos contactos, por ejemplo, con la Amical de Matausen. La Amical de Matausen es una asociación radicada en Barcelona que está conformada por gente que estuvo deportada y por familiares de deportados. Y así como originariamente eran eh, algo así como Amical de Matausen, hoy en día se definen más como Amical de Matausen y otros campos. Porque si bien es cierto que la mayoría de los del Estado español o de los vascos va a Mauthausen o les llevan a Mauthausen, también es cierto que hay otros muchos que les llevan a Bukenbal, a Nugame, a, pues yo no sé, ¿Mm? en principio incluso también los hay los que mueren en prisiones, ¿no? Quiero decir, porque en los traslados y tal también se muere. O sea, si acordaros de como he dicho antes, ¿no? Que ponían los vagones, 8 eh, caballos, 40 personas, ¿no? está claro que las formas de transporte no eran nada adecuadas, no les daban nada de comer, no les daban bebida ni nada, las necesidades se las tenían que hacer en un bote que había en una esquina, por lo visto, y por lo visto, a pesar de que circulaban durante la noche, hay algunos testimonios así un poco desgarradores, llamativos, en los que alguna cuenta, como cuando van de camino, Eh, se dedican a chupar el hierro, los, los tornillos y las tuercas del vagón de hierro, porque con el rocío, la diferencia de temperatura, condensan y tienen una gotita de agua. Y claro, tenían tanta sed que chupar el hierro debía ser, vamos, un placer, ¿no?, por, por una gota que sacaban, ¿no? Creo que lo… Ah, pues no, lo había dicho mal. Es 80 caballos, 70 hombres, Se había dicho 40, no, son 80 caballos, 70 hombres. La... Vamos, para que veamos un poco cómo era pues meterles a todos. Bueno, hay... No sé, nosotros estamos un poco en esta historia, tenemos pendiente otra historia, iniciar otro proyecto que nos parece muy interesante, pero que para eso requiere de tiempo, compañeros, compañeras, dinero, posibilidades, que sería un poco, hay un tren que parte en agosto de Angulén, es uno de los más famosos, Angoulême es una ciudad aquí cercana de Francia, pero ya casi hacia el medio de Francia, en la que han reunido a un montón de gente que había huido de España y la está por ahí. Entonces, los franceses, colaboracionistas ellos como eran, reúnen a la mayor parte de la gente ahí, en Angoulême. Montan un tren, les montan en el tren, llenan los vagones con la gente y ahí montan de todo, ¿eh? es decir, hombres, mujeres, niños, abuelos, Todos al tren. Los llevan a Mauthausen, que deben de tardar como unos ocho días en llegar allá, y cuando llegan a la estación de Mauthausen, lo que hacen es a los hombres y a los chicos mayores de 14 años fuera del tren. Y ya les hacen pasar por todo el medio del pueblo y subir al campo que está, pues no sé, como a unos cinco kilómetros o así, en una cuesta y en un alto. Y lo que es peor es que a las mujeres y a los niños cierran el tren y vuelven hacia atrás. Si hacia allí les ha costado 8 días, pues hacia atrás creo que les cuesta 10. Y al final los meten por allí, por Irún. Por Irún pasan de Francia a España y según entran por Irún les llevan al campo de concentración de Miranda de Ebro. Me parece que es una historia, por suerte, como algunos han salido de Mauthausen y algunos hemos tenido la suerte de conocerles y nos han contado cómo fue aquello, pues tenemos unos datos. Pero pensemos un poco que si duro es ir ocho días sin comer, sin beber, hacia allá, que no será 18 días con la vuelta y encima que te lleven al campo de concentración de Miranda de Ebro? Que no era tan malo como aquellos, pero 18 días son 18 días. No hay datos de cuántos mueren en ese viaje, pero se sabe que sí, porque se sabe que hay algún vagón como que lo dejan. Se supone que es pues con la gente que tal, la van dejando en ese vagón y el vagón lo dejan ahí perdido y a correr. ¿no? Alguien se encontraría no sé cuántos cadáveres y... No sé, nos parecía siempre pues, como una historia fuerte y de alguna manera teníamos la suerte de que había una persona que había estado en ese viaje y tenía disposición a hablar, ¿no? Pero claro, lo de siempre, hace falta tiempo y que con una persona de edad, pues tampoco es un poco tan rápido como si no… o un poco con la rapidez con la que igual estamos acostumbrados, ¿no? Eh, tita, tita, no son entrevistas al uso así, son más entrevistas de pones el micrófono, haces una pregunta y la persona es playa lo que le parece oportuno y yo desde luego no me considero quien para cortarle y decirle, oye, no. Porque no se trata de conocer este dato concreto, se trata de conocer cuál ha sido su experiencia real, ¿no? Y lo de cada uno cada una, eso va por el interior, no va por… no sé. La gente tenía conocimiento de las deportaciones, o sea, que se practicaban deportaciones y así. En general, a ver si la gente, eh, así como en Escalería y en España, tenía conocimiento de que se practicaban deportaciones. Y... O sea, ¿se hablaba de ello? Sí. Sí. algunos con los que yo hablado, que cuando vuelven los que por ejemplo del grupo, más el grupo Madúmenos de Matausen cuando vuelven les llevan a claro, carros cuando liberan el campo en varios días así que los yanquis son los americanos los que lo liberan el primer día llega un land rover y, tal, y van a un par de land rover cuatro o cinco pero cuando empiezan a ver aquellos las montañas de cadáveres eh, no sé qué entra un que dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué hay aquí? Eh? No sé qué. Miran un poco así por encima y se escapan corriendo. A los dos días voy a encontrar ya un grupo mucho más numeroso pim, pam, y ven ya pues eso, los presos, en qué condiciones están, los que están vivos, los muertos, les hacen pasar unos exámenes médicos y tal igual cual, ayudan, vamos a decir. Y pues eso, cuando les cogen, se entiende que el campo se ha liberado, con lo cual las personas, que, las personas que están ahí son libres y entonces se supone, claro, que cada cual se va a volver a su país. No, no, no, les llevan en aviones, eh, bueno, salvo los que ya se tiran a la carretera porque el miedo es un gran motivo y algunos pensaban que igual pueden volver a otra vez los nazis y por pues si acaso se escapan corriendo. Hay un montón de muertos que te cagas porque asaltan... ...los almacenes de alimentos... ...gente que igual se había tirado dos años... ...comiendo una sopita a la mañana... ...y una sopita a la tarde... ...pues claro, si pilla un jamón... ...lo muerde, aunque sea... ...si pilla... ...se habían de comer las alubias crudas... ...lo cual les produce una indigestión en el estómago... ...peritonitis, no sé qué... ...y hay un montón de muertos de que eso... ...de que el ansia ese... ...no claro, ...si has estado dos años sin comer, queriendo comer ponen ahí, pues no esperas a que las alubias se cuezan. <risa> Digo yo, va con eso, ¿no? Y debía haber un montón de muertos. Lo que os quería contar en todo caso es que más o menos cada país se lleva los suyos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos que les llamaban los alemanes rogspanier, rojos españoles, eh, Hitler le ha preguntado a Serrano Suñer, que es el puñado de Franco, era también más nazi que... ...eh... En ...varias veces... ...oye, que aquí tengo un montón de detenidos... ...que son rojos españoles... ...estos, que hago con ellos? Y no contestan... ...entonces, al final, en una reunión... ...entre Serrano Suñer... ...y el alto mando militar... ...Serrano Suñer... ...les transmite a los militares nazis... ...que Franco ha dicho... ...que los españoles... ...están en España... ...y que los que están fuera de España... ...no son españoles... ...en otras palabras... ...que hagan lo que quieran con ellos... ...y que no van a reclamar... ...con lo cual claro, son liberados... ...estos se encuentran que son Ror Spanier... ...y no hay nadie que les quiera llevar... ...pues claro... ...aparte que ellos tampoco querían venir a la España de Franco... ...o sea que tampoco vamos sí, a... a... ...pero se encuentran en esa situación... ...al final... ...por mediación, claro, de las relaciones que hay... ...entre deportados y ellos... ...estamos hablando no es lo mismo hablar de una persona... ...que hablar claro, en grupos de miles... Pues habría grupos de 100, grupos de 50 que más o menos se conllevaban, se trataban, se ¿no? procuraban, lo que sea. Y lo más importante es que a la mayoría de ellos les han pillado que son trabajadores para Francia. Es decir, les han pillado, por ejemplo, haciendo la línea Maginot, en la, encuadrados en las STO, eh, Servicios de Trabajo Voluntario, que están haciendo la línea Maginot o haciendo carreteras, es decir, de alguna manera cuando les han dado a elegir o te vuelves para España o a trabajar, estos han elegido lógicamente trabajar, además que lo dicen con conciencia, nosotros somos trabajadores, donde no vamos a ir, a dónde eso. Al final consiguen que Francia de alguna manera es más o menos magnánima y Eh, se siente obligada a fletar un avión para traerles a estos de Mauthausen a París. En París les llevan a un hotel que se llama el Hotel Lutecia y ahí pues están unos meses recuperándose. Eh, yo he conocido alguna persona, en concreto uno, el más cercano así, con el que más trato he tenido, este se llamaba Luis Pereabustos. Eh, él era nacido en Socuellamos, por ahí en Ciudad Real, Eh, ...hace la guerra y acaba en, en la zona de Cataluña, en Barcelona... Eh, ...al final se escapan y cuando la retirada es de los que se van dando... para Francia... ...ese cuando salió era una persona eh, un poco más alto que yo... ...y mucho más ancho de espaldas... ...cuando sale del campo pesaba 36 kilos. Ahí van recuperando, les enseñan un oficio... Aquellos que querían les enseñan un oficio, otros, la mayoría de ellos, claro, enseñarles un oficio en la línea de que la mayoría de ellos eran trabajadores agrícolas, es decir, que en el campo se defendían muy bien, pero en una ciudad como París, pues pues lo de fontanería, electricidad, carpintería, techer, no sé, lo que tocara, pues un poco ahí les dan una especie de cursillos y gracias a eso empiezan a trabajar, empiezan a tal… Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me llama la atención y es ver los trajes reales de pijamas, ¿no? Los trajes de pijamas. Claro, para nosotros ahora sería una, una maravilla poder ver un traje. Lo que sucede es que ellos, en cuanto tienen un poco de dinero, lo que hacen es queman el traje y se compran una camisa y un pantalón distinto, porque el traje les recordaba continuamente a esa situación que habían pasado que también es totalmente comprensible, pero por suerte todavía quedan algunos trajes y yo confío que con un poco de suerte alguno de esos, en futuras eso, os pueda enseñar, si es que tienen a bien prestármelo, no porque creo que es verdad que, que es una cosa distinta, que, que verlo, tocarlo con la mano es como todo, es distinto, es… Es algo que no se explica con palabras, ¿no? O sea, yo creo que damos por terminado, yo que sé. Os agradezco la asistencia, espero que os haya servido para algo y en todo caso, si quisierais, en Internet, si ponéis zetas en la memoria, está colgado el, el DVD, o sea, que lo podríais ver o enseñarle a quien quisierais eso os pareciera oportuno o lo que sea.